Amables oyentes, ya estamos en la tercera plática dedicados específicamente a la Biblia que es la Palabra de Dios. El tema de hoy se titula Los libros de la Biblia y espero que les resulte útil para conocer o comprender mejor las riquezas de las Sagradas Escrituras. El extraordinario conjunto de aventuras historias familiares, biografías individuales, narraciones de todo tipo, poemas, leyes del derecho sagrado y civil, proverbios, profecías y discursos que componen en total la Biblia, se agrupan en nada menos que 66 libros, que, como ya expliqué en las pláticas anteriores, se dividen a su vez en dos partes. El Antiguo Testamento, con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. El primero fue escrito antes de Cristo y el segundo después del advenimiento de nuestro Señor y Salvador. Asimismo, les recuerdo que en el primer estudio de esta serie sobre la Biblia les hice notar que el Antiguo Testamento se escribió a lo largo de un periodo de más de mil años y que, a su vez, el Nuevo Testamento fue escrito en un lapso no mayor de 50 años. Entre ambos testamentos transcurrieron más de cuatrocientos años sin que nadie recibiera inspiración divina para añadir nuevos materiales al texto sagrado. Sumando estos períodos, notamos que los 66 libros de la Biblia nacieron en diferentes épocas a lo largo de 15 siglos aproximadamente, desde que Moisés escribió los primeros libros del Antiguo Testamento hasta que el apóstol Juan redactó los últimos libros del Nuevo. Estos sesenta y 66 libros fueron escritos por mandato de Dios como la propia Biblia lo afirma. Voy a dar tres ejemplos. Primero, en Éxodo capítulo 17, versículo 14, leemos «Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro». Segundo, en Jeremías capítulo 30, versículos uno y dos, se declara palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, así habló Jehová Dios de Israel diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Tercero, leemos ahora en Apocalipsis capítulo uno, versículos 10 y once, lo que el apóstol Juan afirma. Yo estaba en espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Estos ejemplos tomados de la Sagrada Escritura demuestran que la Biblia asume por sí misma el carácter de palabra de Dios. Yo sé que muchos oyentes están familiarizados con la Biblia desde hace largos años, pero también sé que un gran número de nuestras amigas y amigos son muy nuevos en esta clase de estudios. Por eso, y especialmente para ellos, detallaré ahora los nombres de los libros de la Biblia y su clasificación general. En el Antiguo Testamento tenemos en primer lugar los cinco libros de Moisés, llamados Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El conjunto de estos cinco primeros libros recibe el nombre de Pentateuco. Después siguen doce libros llamados históricos, que son Josué, Jueces, Ruth, Primer Libro de Samuel, Segundo Libro de Samuel, Primer Libro de los Reyes, Segundo Libro de los Reyes, Primer Libro de las Crónicas Segundo Libro de las Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. A continuación siguen cinco libros denominados poéticos, que son el Libro de Job, el Libro de los Salmos, el Libro de los Proverbios, el Libro de Eclesiastes o el Predicador y el Cantar de los Cantares de Salomón. Finalmente, en el Antiguo Testamento están los 17 libros llamados proféticos, Los cinco primeros corresponden a una división que recibe el nombre de profetas mayores y son Isaías, Jeremías, las Lamentaciones de Jeremías, Ezequiel y Daniel. Los doce últimos pertenecen al grupo de los denominados profetas menores y se llaman Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Naum, Abacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Así se completan los 39 libros del Antiguo Testamento. Repito las divisiones generales, primero el Pentateuco con los cinco libros de Moisés, segundo los 12 libros históricos, tercero los cinco libros poéticos y cuarto los 17 libros proféticos. En cuanto al Nuevo Testamento, sus 27 libros también están divididos en cuatro grandes secciones, Primero, los cuatro evangelios, también llamados libros biográficos, que relatan la vida de nuestro Señor Jesucristo y que se conocen por el nombre de sus autores, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Segundo, el libro de los hechos de los apóstoles, que habitualmente se clasifica como libro histórico. Tercero, las veintiuna epístolas, que también suelen recibir el nombre de libros pedagógicos, porque contienen enseñanzas doctrinales. Estas epístolas o cartas son las siguientes. Romanos, primera a los Corintios, segunda a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera a los Tesalonicenses, segunda a los Tesalonicenses, primera a Timoteo, segunda a Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan y Judas. Este Judas no es el Iscariote, sino el hermano de Jacobo. Cabe destacar que de estas 21 epístolas hay 13, las 13 primeras que fueron escritas por el apóstol Pablo. Finalmente, en el Nuevo Testamento está el libro de Apocalipsis o Revelación clasificado como libro profético. Resumiendo, las cuatro grandes divisiones del Nuevo Testamento son primero, una sección biográfica con cuatro libros segundo, una sección histórica con un libro tercero, una sección pedagógico-doctrinal con 21 libros y cuarto, una sección profética con un libro De este modo ustedes tienen ahora un panorama general de los 66 libros de la Biblia que era el propósito de esta plática. En el próximo estudio voy a referirme a los autores más importantes y a sus notables características personales. Por ahora les recuerdo una expresión del Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 39 que todos debemos tener en cuenta escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así dice la Biblia.